Janel Arratsaldeon berdin zer moduz ondo eta zu neongi noiz e etorrezinen irunera em e, orain dela 3 e, urte gutxi gora, bera gustatzen zaizu irun Asko guztatzen zai, e, batez ere, e, e, jendea. Eta, nongoaz ara? E, Nicaragua naiz. Ta herria, zein nierrikoa? E, Nueva Segovia. Polita da? Oso polita, niretzat. <risa> <risa> Txegitzen dugu edo gazteleraz, azten gara? E, bueno, e... Euskeraz oso zaila da, niretzat horrendik e, e, e, e, ez dakit e, asko. Den aden segituko dugu e, gazteleras, baina zorionak e, Euskeraz ikastenar izarelako. Bai. <laughs> e, Ni nahiago dut e, gaztelania, mexe <laughs> el eh, llevas aquí cuánto tiempo tres años en irún llegué a san sebastián al país vasco a casa de una amiga y he tenido la suerte de bueno empezar a trabajar en lo que la mayoría de las mujeres viene a trabajar en lo que se demanda mucho en esta en esta región que es el cuidado de mayores entonces he estado trabajando en una casa Eh, en la que me ha ido muy bien porque he encontrado personas muy agradables y que me tratan con mucha consideración y en la que me he podido integrar como casi un miembro de su familia. Eh, ¿Es tu primera experiencia como, digamos, cambio de país? La verdad es que no. Eh, siempre he tenido expectativas por conocer lugares nuevos y por saber si podría desarrollarme como persona y como profesional en otro ambiente, ya que en Nicaragua la situación sociopolítica pues es un poco inestable y por esta razón eh, viajé a Estados Unidos a tratar de abrirme paso allá y estuve un tiempo, pero... Por razones familiares no me fue tan fácil insertarme, entonces decidí venir a España. Supongo que bueno tienes familia, ¿verdad? Sí, soy casada y tengo dos hijos. ¿Eso facilita? ¿Es una dificultad? ¿Es una responsabilidad más? La verdad es que, para empezar, mis hijos son lo mejor que me ha pasado en la vida, pero sí es cierto que frenan un poco eh, el que te puedas desenvolver de una manera eh, más fácil en lo que es en abrirte paso en un nuevo lugar y en este momento yo considero que reagrupar a mi familia aquí y como está la situación no solamente en España sino a nivel mundial pues sería un poco difícil así que eh, en mi caso prefiero abrirme paso por mi cuenta y luego ya veremos. Y el hecho de ser mujer, Eh, ¿Te parece que condiciona algo? ¿Es igual para hombres o mujeres? La verdad es que las, las eh, el País Vasco a mí me han dado muchas oportunidades. y Es más, como mujer yo pienso que he tenido mm, ventajas sobre lo, lo que podría ser un hombre aquí. De hecho, yo no pienso que sea tan fácil para los hombres integrarse en esta sociedad. Con mi experiencia en otro eh, país, por ejemplo, en Estados Unidos, sí. Los hombres tienen más ventajas que las mujeres por las fábricas y por el tipo de trabajo que se puede desarrollar. Pero en esta sociedad, eh, pienso que para las mujeres es más fácil eh, insertarse. ¿Dirías que la sociedad de Euskal Herria del País Vasco es bastante eh, acogedora o más bien cerrada? Me parece que es una sociedad cerrada netamente matriarcal lo que significa que aunque son cerrados en sus costumbres y en, en lo que es referente a su nacionalismo y tal eh, pero muy abiertas en el sentido a que te brindan oportunidades de que si quieres insertar en la sociedad y quieres apoyar y te brindan acogida dependiendo lo que tú eh, vayas buscando pero la verdad es que mi experiencia en el País Vasco ha sido verdaderamente eh, espectacular. Yo tenía mucha expectativa porque claro, eh, todo el mundo eh, tiene recelo a un comienzo en otro país, pero la verdad es que a mí me ha, esta sociedad me ha sorprendido gratamente porque no venía con ninguna idea preconcebida que se podría pensar. Eh, simplemente vine a este lugar eh, esperando ...ver qué oportunidades me brindaba... ...y la verdad es que me ha gustado tanto... ...que de hecho me, me he querido relacionar... ...de una manera más directa... ...aprendiendo el idioma que me parece muy interesante. Y muchas de las que venís... ...y muchos también venís ya con estudios... ...y claro, os encontráis con la puerta cerrada... ...de la, de la homologación... Eh, ...tú también ya, ya tienes tu carrera hecha allí. Sí, yo soy abogado y notario en mi país... Pero como en todos lados, eh, tienes que abrirte paso primero en el nivel económico, porque claro, el, el, el homologar estudios o simplemente coger una carrera nueva que podría ser el que esté interesado en cambiar un poco de rumbo, según la demanda del sitio donde te vas a establecer, eh, significa... Eh, un esfuerzo económico y claro, todos tenemos que apoyar a nuestras familias en nuestros países y luego eh, ahorrar un poco para eh, salir adelante, pero sí cabe la posibilidad eh, dentro de, de un tiempo de que pueda acceder a, a un estudio universitario para homologar o para simplemente estudiar algo que vaya más de acuerdo a la realidad que se necesita en este sitio. ¿Y ¿Alguna alguna canción, algún libro típico de Nicaragua, alguna autora, un autor? Pues hay muchos autores nicaragüenses que creo que son muy conocidos en Europa o por lo menos eh, conocidos y no no, no no no tanto, pero está Yoconda Belli, Sergio Ramírez Mercado y sobre todo nuestro gran poeta conocido... ...a nivel mundial como es Rubén Darío... ...del cual una de las obras que más me gusta es... ...Cantos de Vida y Esperanza y sobre todo Azul... ...yo soy aquel que ayer no más decía... ...el verso azul y la canción profana... ...¿y tienes alguna canción preferida o así de Nicaragua... ...eh, canción popular?... ...eh, la verdad es que sí hay canciones muy... ...eh, muy típicas... ...pero que yo las sienta para... ...para cantarlas y sabérmelas mucho, mucho... ...no, la verdad, en eso sí que fallo. ¿Y tienes algún mensaje para los oyentes? ¿Algo que, que, le, que te gustaría decir en general? Sí, me gustaría eh, decir que esta sociedad... Eh, ...nos ha brindado una gran eh, apoyo... ...nos ha brindado eh, oportunidades... ...a los que querramos insertarnos en ella... ...y salir adelante y sobre todo agradecer a, a iniciativas como la Asociación ADISQUIDETUA porque te brindan eh, orientación en, en todo tipo de, de ámbitos profesionales, laborales y bueno, eso es muy importante para la gente que si no tiene familia o no tiene muchos eh, amigos, eh, personas que te puedan brindar no solamente escogida eh, eh, a nivel profesional, sino que también humano, porque esta sociedad, esta asociación perdón tiene eh, cubierto todo eso, el ámbito, eh, lo que es profesional y también el, el aspecto humano. Es que ricasco, Yanel. Suri.